Ya、vamos a escuchar ahora. Dar chan. Dar chan. ¿Qué es eso? Está sonando, ¿ah? ¿eh? Suena bonito, tiene buena entrada. ¿eh? Escuchemos un tema. En la vuelta les, pregunto, les, les cuento quiénes son, qué vienen a hacer. Vienen a pedir colaboración, gente simpática, gente amable. Los chicos, aparte de la música que se dedicarán, ¿le importa a usted? Yo creo que sí, sí. Interesante, h a cambiado mucho los tiempos. Y uno como encargado e esta radio en, en comunicación y como educador, debe darse el tiempo de, de compartir、eh, con las personas. Escuchemos esto que se llama el recluso. Es un poco largo el tema, lo voy a cortar un ratito, pero escuchémoslo. Aquí va. 何であいも好き。<音楽> Los lugares más recónditos de lo injusto. Propago mi voz a través del presente, siempre hablando tanta gente de lo puro y lo verdadero, de que su amor es sincero sin llegar a lo real. Comienza a desesperar la noticia en nuestra cara de que la calle está tan mala que no se puede caminar. 何かありません。 Pedazos i i r c c l e e m n a ustedes, los ladrones sentados en su olipo, que a pedazos se caen cada domingo. o g r i t o por el ritmo no, no. que nos mantiene vivos! Por mis amigos y los tuyos que sienten a esta expresión algo que es tan suyo. ¡Eso celebro! La solidaridad que c a r l a m a g n despierte la intervención de una idea y pensar sea la solución para aprendernos a tratar de una vez. todas horas sin distinción mantengo viva la memoria en cada brazo bien cálido y sincero con un toque de inocencia y libertad estamos de regreso con ustedes q u é estamos escuchando dar chan q u é es eso te gustó lo que escuchamos s í no fue entretenido aburrió mi opinión personal la mía buena banda me gustó la música si fuera una a un concierto de ellos me quedaría o pagaría las dos lucas tres lucas que deben cobrar por el evento porque me parece interesante pero si no me comentan no me dicen de qué se trata、eh, No Jamás habríamos encontrado un, este, esta música. Se los quiero presentar a los chiquillos, buenos días, ¿cómo están? Hola, b u e a Al micrófono, como a 3 centímetros. Hola, buenas. Buenos días. Buenos días. ¿Con Buenos s días. quién hablamos? Preséntense, chiquillos, confiados. Tan... Pablo Robinson acá. Robinson, Robinson. Franco q u i r ó z Y Natalia Enríquez, vocalista. La niña que canta lindo ahí. <risa> <risa> ya, háblenos, cuenten la gente. Primera vez en la radio, ¿de qué se trata esta banda? Sí, primera vez en la radio, primera vez que estamos en una radio que. No es primera vez que sonamos en una radio, pero sí que vamos a ser entrevistados y、eh, estamos muy agradecidos. Por, se están grabando, ¿no? Sí, p o r tener、también. nuestra oportunidad de presentar nuestra música y explicar un poquito de qué se trata. Y eso, muy agradecido en realidad. Bueno, no, adelante, la radio es para eso. Ya, c u é n t e l e a la gente e qué se trata tu música. Bueno, nuestra música y el nombre también es Darchan. Que significa más o menos estar en presencia de lo divino. Nuestra divinidad para nosotros es la música.、Eh, nosotros, igual, venimos como al ser un país colonizado, tenemos muchas raíces y por eso Darchan tiene tantos estilos musicales en, en sus temas, son tan distintos.、Eh, Darchan lo que intenta es, es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible que la gente sienta la música más que la e s c u c h e Sí. en e decía a l o chiquillos de Record que si yo me sentara un evento, p o r t í a escuchando una música, después pasó o t r u s t e d e s son músico profesión? Claro. Sí. Sí. sí. nos dedicamos al estudio de la música en, de manera formal e informal por la nuestra y así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo. ¿Y en otros ámbitos de, de, de su vida qué se dedican? ¿Qué hacen? Muchísimas cosas. c u é n t r l e n a la gente. No sé, pues、cada, algunos tienen trabajo aparte, etcétera, estudio aparte. no sé,、pues、Somos é pues nueve integrantes, entonces hay una variedad de vida y vivencia muy grande. Entonces,、claro. nosotros podemos hablar por nosotros, pero somos nueve. Y más gente que está detrás de nosotros que hace posible un proyecto、pues、sí. Sí. Como aquí, nuestro amigo Jao, siempre <risa> acompañándonos, muy agradecido de él también. Siempre、el、agradecido、rico. de él y de toda la gente que nos apoya. Mira. Escuchemos música. Tengo aquí un tema que se llama el impulso ciego. ¿No vamos? 1, 2, 3, d a r c h a n Oye, déme la opinión, ¿les gustan o les g u s t a Fome, entretenido, aburrido. Quiero opiniones: 8, 7, 2, 7, 8, 7, 1. Y escríbanme al WhatsApp, ¿ya? すてな声で言うと、すて e な声で言うてきな声で言うと、すてきな声で言うと、すてきな声で言うと、すてきな声で言うと、すてきな声で言うと、すてきな a で言うと、すてきな ペロン la Plata del mundo hacemos esto con un mensaje bien profundo. Con eso, la verdadera intención de lo que entrego. El dueño no es nadie y de ahí no me despego como un graffiti. Llego a la pared, influencia visual para m i b a r o t a tengo sed de arte callejero. Primero, yo prefiero mandar un mensaje al pasajero.、Mi Comediantes murales de días antes, actores de calle que te hacen participante i n t e r v e n c i o n e s culturales. p a a tocar casuales, te atrapan con sus baile s y también los m a n a m a r e s El arte está creciendo, por supuesto, sigue presente. Siempre ha sido compartido con la gente y en la calle. Deja que se raye la expresión, manifiéstate en una acción. Mira r u e e se constituye con la gente, simplemente transparente. 決める。 Oye, ¿qué les pareció la música? Quiero agradecer que hayan venido y hayan podido compartir con la comunidad de Puenteal t o d ó n d e los pueden ubicar. ¿Y qué le d i r á n a la gente que lo escuchó en este momento? Nos pueden ubicar en redes sociales, como Facebook, en, como Darchan Oficial, en Instagram, como Darchan Banda, en YouTube, como Darchan Banda también, para que escuchen todos los temitas que, que escucharon y mucho más. Tenemos un Soundcloud donde hay varios temitas también. Sí, p e r donde está la música que acaban de escuchar es nuestro Soundcloud, si quieren repetir la experiencia. Recordar aquí una grabación en vivo. Sí, pues, grabaciones en vivo de audio、la、música, sesión en vivo y、eh, un tema grabado en estudio master, en sala master. Sí, s Bueno, eso ya es del año a n t e pasado, ya, material antiguo. Este año esperamos sacar nuevo material, nueva música, nuevo, nueva sorpresa y, y cada vez compartir más la experiencia. Si quieres estar atento a todo eso, a nuestras próximas fechas, está Facebook, donde avisamos constantemente nuestras fechas, nuestras tocatas, nuestras nuevas sorpresas, lo que se viene, que va a estar bastante bueno este año. ¿Por qué la gente, el auditor, debería seguir este, este grupo? ¿Qué tiene de especial? ¿Con qué se va a encontrar? No hemos hablado de la música, cada cual. Percibe algo distinto, pero ¿qué hay de fondo?、Eh, hay realidad. Nosotros tratamos de expresar lo, lo que está pasando hoy en día en nuestro país, lo que nos pasa、eh, hoy como sociedad, y, y、eh, es bastante necesario hablar de eso. Y,、eh, por otro lado, también está todo el trabajo que hay detrás del proyecto, que es grande y se refleja en el espectáculo en vivo y en lo que se viene, sea material audiovisual.、También. ¿Cuándo hay fecha de Darchan? Ahora en marzo y abril se van a agendar bastantes fechas que se vienen buenísimas, porque venimos con todo el trabajo del verano, e x c e l e n t e Me imagino que una banda como esta cobra bien. Sí, ¿Claro? sí.、Eh, cobran por un t r a b o ¿Cuántos músicos son? Son nueve、eh, músicos. Ya, e s í pues. Sí, pues ahí, y,、eh, el, el sonido、pie. increíble, e ¿eh? Sí, pues. Eh, lo que sucede igual es como somos una banda,、eh, por decir algo, emergente,、eh, nuestros precios siempre son al alcance de la comunidad po, y de la gente que quiera escuchar nuestra música. ¿Quiénes l o s contratan frecuentemente ustedes? Esto autogestionado. O sea, nosotros generamos la fecha,、eh, nosotros generamos las entradas y generamos ganancias a partir de la autogestión. a u t o g e s t i ó n Claro. Eso es la forma de que más hemos trabajado hasta el momento. Igual siempre abierto a la posibilidad de ser contratado o, o cualquier cosa por el estilo. Siempre tratando de sacar fechas lo mejor posible y cada vez de más calidad de audio y, y de la experiencia musical que vaya a vivir la gente y que pague un, un precio justo. Correcto. ¿Y cuánto dura un show de dar, c h a n Puede durar de una hora dos do horas,、e、incluso ha durado a veces cuando ya tiramos todo el material. Generalmente dura eso, entre una hora, una hora y media máximo.、Claro. Correcto. Quiero agradecer que hayan venido. ¿eh? Nosotros, Nosotros igual soy agradecido de, escuchar de escuchar la r a d o c o el caso. Espero que les vaya bien, creo que e s una buena onda.、Eh, pero hay que darse el tiempo a conocerlo porque te g u s t e la música. Sí, sí estamos, estamos conscientes、Yo、de hablo, eso. Hablo de mí, decir, sí. Quizá el auditor quiere escuchar otra cosa. <risa> pero desde mi punto de vista.、Eh, suenan bien suenan bastante bien yo creo que con mejor difusión con más trabajo concreto más vídeos é ¿eh? la gente los va a conocer eso esperamos todo muchas gracias amigos de cuenta al p r e g u s t ó dar chan ahí me dice ya gracias por todo gracias por venir son muy amables hoy ¿eh? e ahí está dar chan espero haberle sacado el mejor、eh, tío silver nuestro invitado al día de hoy ¿eh? Les voy a entregar la grabación en la medida que pueda. Tuvimos 26.